¿Estás, ¿Estás cansado de que nadie respete de tus derechos? ¿Estás listo para los cambios en tu colegio? Elegí tu delegado y uníte al centro de estudiantes. Elegí tu delegado y uníte al centro de estudiantes. Elegí tu delegado y uníte al centro de estudiantes. ¿Estás listo? ¿Estás listo?